The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poem scrawled Upon the crump of pain <laughs> There's a policeman with an honest soul the a scene whose head is on the pole He grunts as he fills his pride ball With a feeling of the knees He briskly frisked the torn remains dropping a print out prints crimson stains And endeavors to ignore the change That he walks into his knees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 1998 show, the top song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strolled by the string. Hola Muy buenas noches a toda la gente que te ha sintiendo hoy 25 de febrero a las 20 horas y 10 minutos de la noche Anedonia Muy buenas noches a toda la gente que está sintonizando ahora mismo el 107.3 de la frecuencia modulada. No sé si habrá alguien a de esa vía, habrá pocos o habrá muchos. Tampoco no sé si habrá pocos o muchos en el www.radiocuca.org a través de la internet. que es la manera en la que se nos siente más curioso y más en el mundo entero. ¿Qué se nos siente? Pero, ¿Pero quién? ¿A quién se nos siente? Coño, pues se nos siente a todos los que hacemos la radio libre, Radio Cuca, Radio Cucaracha. Y este programa, como vos decía, alentamos de la presentación de Aredonia. El programa que sigue siendo de la noche de los jueves en Radio Cuga, en Radio Cugarecha por autovía cuando llegó de noche. Dentro eh, poco, dentro de escasas tres semanas, ya, ya muden la hora otra vez para pa el horario de verano, que es el que me, más me presta, pero que tiene la pega de que, oye, pues Sanedonia, que llee un programa nocturno, pasa a ser un programa diurno. er culpa mía, no de me quitaba de hacerlo más tarde, no, no hay no hay tal masificación en la parrilla que eh, de Radio Guga que no pudiera hacerlo como lo hice mucho tiempo, a los 10 de, de la noche, que, que no hay eh, en verano, eh, nomás, nomás, eh, no más, no más, cuando los días más llargos, a pe, finales de junio en Xuneto y tal, Oye, contó, llegaba y todavía había claridad del día Pero bueno, después cuando lo pasé por las nueve ¡buah! <risa> Oye, ya, ya era de día Y, y ahora que estoy haciendo las ocho Por culpa del confinamiento eh, Del confinamiento, no, del toque de queda Del toque de queda, pero que para mí Que si de algún día llevan en el toque de queda Yo voy a seguir viniendo a las ocho Porque estoy vago y eso de llegar temprano casino y tal Estoy mayor, chavalinos, ¿qué pensabais? no me dio por abrir hoy la, la web a ver si si ya estaba ¿eh? si ya estaba la web de radio cuca que, que estaba preparando el mi amigo el, el selecto vaya por dios abrimos con página de inicio de google y, y, bueno mira no tengo ganas bueno vale si sí, voy a, voy a pulsar voy a pulsar voy a escribir aquí v v v punto Radio coño radio mierda joder estoy eh, falando con el teclado que no me falta caso lo que yo digo tiene mucho que ver que este programa lo pega oscures ¿eh? entonces para oscures uy tenemos problemas a radio <ríe> pone a radio <ríe> No no no, no no no os preocupéis que ahora que ahora lo cambio <risa> la radio qué bueno tío a ver cuál es el botón de borrar oh, joder chaval esto de ah algunos me diréis caño el prender el no me da la gana hostia este programa faise en solitario ¿eh? en solitario y ah qué co cojones no me Eh, con todo no me no encuentra nada anda manda huevos eh. aquí a ver si si doy a que el punto y, y pongo el ORG a ver que yo lo que pasa radio punto ah no está la página de toda la vida no, no pusieron todavía la web nueva nada ya que a mí préstame el día que la que la arranque porque porque tiene chat entonces a mí prestábame la de dios es hacer el, el programa si sí, a medias con los con los entiendes pero bueno ¿qué íbamos a hacer bueno y pese a todo este rollo que os contaba en el, en el entamu eh, esta noche el tema del que quería falar vos y de la música No sé si difícil ya, bueno sí sí sé que difícil ya programa dedicado a la música, pero ya que eh, un día como hoy ye absolutamente necesario necesario para mí <ríe> y demás que vuelva que vuelva a hablar de la música y, y del su so efecto no sé si causa so efecto sobre sobre las personas o por lo menos sobre mí. ¿Eh? En, mí, en mí fue mucho fue mucho efecto la música. Cuento vos. Mm, yo, en antes, cuando yo era más rapaz, ¿eh? Eh, yo era bastante talibán musical. Bueno, pues a ver, yo era, yo era un skinhead y entonces tenía que escuchar punk y ska. ¿eh? Me gustara o me gustara. Bueno, el punk siempre me prestó. Y el ska, bueno, pues la verdad que, que también. Pero bueno, en aquel momento no... Cuando yo tenía 15, 16, 17, 18 años, pues a ver, tampoco sentía el, el mejor SK del mundo eh, A lo mejor gustaba además precisamente el SK sin plon y acelerado que, que el SK bien fecho, de calidad, aquel, aquel chamecano de, de los sentamos Pero bueno, eh, igual la cosa ahí que tenía que sentirlo porque había que, había que lo sentir y yo qué sé, pues el punk también me gustaba, el punk se me gustaba mucho, me sigue me sigue prestando. De hecho, tiene mucho que ver con lo que voy a, a contaros esta esta noche, pero había toda otra serie de, de músicas que, que yo despreciaba por defecto. O sea, eh, aquello que te decían les más con les comedes cuando yo era pequeño, por lo menos la mía decía a mí, cuando decía yo, me decía, come esto, eh, no me gusta, ¿Cómo sabes que no te gusta? eso no probaste, eh, pues, pues, pues, porque no me gusta. Bueno, pues con la música igual. Eh, yo, como sabía que, que aquellas músicas no me gustaban, si ni siquiera me tomaba la molestia de sentirles. Bueno, oye, pues mmm, llevo un momento de la vida. ¿eh? Es mozo y, y esta liban musical agradezco un montón a la, a la vida que me haya permitido llegar. ...a un tiempo en el que ya no soy talibán de, de lo musical, sino que siento prácticamente de todo. Agradezo, ¿eh? agradezco mucho la, la existencia, en esta, esta etapa de la mi vida, la existencia de, del internet, de, del YouTube, de, de toda esa serie de cosas... Que te permiten ir saltando de, de cantar en cantar y conocer nuevos nuevos estilos yo por ejemplo ahora pienso que a lo mejor el estilo más bueno todo el meme el, el, el, el pistolero un manego, me siente y, y, y, y mira dame unos toches porque últimamente joder está prestándome mogollón el, el rock and roll en plan rockabil y tal sí, joder, siento siéntolo mucho ¿no? en fin, a ver Llego sin entrar por Elvis, ¿eh? A mí Elvis sigue pasiéndome... Eh, que no tienen... No sé, no veo nada, no veo nada, Elvis. Hombre, da algún cantar suelto igual, sí. Pero vamos, no no veo yo... ¿eh? No, sé yo por, no sé yo por qué lo llaman el rey. ¿El rey de qué? <risa> no sé. <risa> ni idea, ni idea, rey de copias no, rey de, será rey de barbitúricos en tu caso, no sé, no, no tengo ni puta idea pero bueno, sí que estoy sintiendo más más cosines referidas al, al rockabilly ¿eh? ya ves, un punk es sintiendo rockabilly, y normal bueno, sí, pues que eh, amestamientos de todos están ahí los psychobills haciendo rock and roll, medio punk y, y tal bueno, sí, también hay amestamientos de todas las maneras Y lo que más estoy así sintiendo últimamente, el mío Caberu descubrimiento, bueno, Caberu no, el último, pero espero que no el Caberu, eh, lleva un estilo que seguramente que, que en tiempos hubiera refugado, pero, pero vamos, <risa> en, sin, en sin pensar, ya solamente diría, oh Dios mío, música electrónica, de, de discotecas, de barrio, vale, fuera, fuera, esto ya es mierda, ya es basura. No, pues mira, yo estoy sintiendo de ahí un tiempo para acá. Eh, bien de, de música electro swing ¿eh? que diréis vosotros madre de dios anedónico pero pero por favor sí, si sí, está pues, prestándome está prestándome yo. no os preocupéis que esta noche no traigo nada de electro swing para pa poneros pero bueno así que eh, quería mencionarlo porque ya curioso como como oye pues el tiempo eh, tal fue analizarles cosas, conocerles, y, y no hay nada, no hay nada como el conocimiento para acabar con los estereotipos, eh, estereotipos que pueden ser, en este caso, musicales, eso que yo llamo talibanismo musical, pero también pueden ser de, de otro tipo, pueden ser raciales, pueden ser con determinados colectivos. Y no hay nada como conocerlos, porque en ese momento, ¿eh? en ese momento, oye, cuando te, te pescancias de que es mentira, que todo lo que tienes en la cabeza, ¿que, que esa música resulta que no lleva basura, que esa música puede ser pestosa y, y puede gustarte mucho gustarte mucho sentirla. Yo eh, siempre cuento la misma anécdota. Una vez dando dando clase, pues resultado que en un momento dado, Eh, hicimos un, un debate, un alderic que tocantes antes al tema de, le, de la orientación sexual y bueno el alderic que ya sobre tu tema pero bueno, salió ni más en general sobre la tolerancia y, y más que nada sobre el rechazo que sentían las personas que estaban allí que es pertenecen a un determinado colectivo, que bueno, porque hay cierta tendencia a, a discriminarlo Al caso ya que, bueno, pues que en algún momento el, el discutinio, el de Rique, derivó derivó contra el tema de, de, de la orientación sexual. Y había uno, uno que, que bueno, un rapaz, que dijo, en los manicanes había que matarlos a todos, porque no sé qué, porque no sé cuánto. y en ese momento pues bueno intervino también el que bueno, un chaval que que ya era digamos sabéis que siempre bueno sabéis <ríe> si no digo por lo yo no pasa nada normalmente cuando se se junta así pues un un pequeño grupo en un curso, por ejemplo, tal, que normal que se faigan una serie de alianzas entre personas. Siempre hay pues bueno, que ne se lleven mejor, que ne se lleven peor y pues ñe faste tiene habitual que surdan, bueno, pues a lo mejor parelles de de un par de personas que se lleven especialmente bien y que que son en ejercicios y cosas y pues, unidos juntos y en el descanso tan juntos y tal bueno pues en este caso fue la fue la continuación el, el compañero el compañero de este ¿eh? el compañero de este que que era el caso es ¿eh? y era el caso de una persona de un par de personas que bueno pues se hicieron buenos amigos y, y y bueno pues digamos que creció una amistad allí mientras el curso y entonces me solo lo dice, dicho y me tío Pero si yo soy homosexual Entonces el otro quedó Quedó Quedó mudo, tío Quedó mudo Ni volvió a hablar eh, ese día El Alderique que siguió y tal Ni volvió a hablar ese día eh, Los demás días sí, por supuesto que sí Pero nunca más volvió a hacer Un comentario de ese tipo mm, Tendrá eso algo que ver con eso De que el conocer Eh, lleva a romper y eliminar los estereotipos, pues sí es muy posible, y es muy posible que sí. Yo llevándolo a este otro terreno de, de lo musical, bueno pues lo que lo que sí que lo que sí que vos digo, es que gracias a la posibilidad que me dio a veces se puede contra la tecnología, eh, pero no, no es verdad. <ríe> Hay mucha gente que dice, tú y es anti tecnología, no, a ver, yo soy anti de alguna tecnología o más que anti tecnología, anti uso que se ida a de alguna tecnología pero por ejemplo eh, una que, que sí me presta fondo esta del internet de, de la posibilidad de compartir información me encanta y dentro de la posibilidad de compartir información bueno pues la, la posibilidad de compartir eh, música Todo tipo de música, música de m, m, música de un, un género, música, músicas del mundo, músicas que nunca, nunca hubiera sentido, si no fuera, bueno, pues gracias a, gracias a, a esa herramienta que me permite conocerla. Eh, a lo mejor si todos tuviéramos oportunidad de conocer todo aquello mmm, Con lo, que, con lo que somos tendentes a pensar mediante estereotipos a lo mejor resulta que se nos quitaban los estereotipos no sé, digo yo, eh, digo yo. no sé si estaré si si en lo cierto o estaré equivocado como ya la, o como ya la historia pero dame esa sensación Eh, pues eh, quitaba la primer el primer cantar de esta noche. Esta noche anedonia no lleve un programa musical, no siendo cuando sé sí que llea un programa musical. Yo lo mismo que eh, hacía mucho que no decía esta chorrada. <ríe> está por retomarla porque tanto que no lo digo que a lo mejor hay gente, sintientes nuevos. Y mentira no creo que haya ningún sintiente nuevo. Eh, pero bueno, si los hubiera igual no conocían la la chorrada. yo antes decía eso de Anedonia no lleva un programa de actualidad no siendo las veces que sí que llevo un programa de actualidad bueno, pues anedonia no lleva un programa musical no siendo las veces que sí que lleva un programa musical esta noche apetezme a mí poner, poner cantarinos este fue el primer cantar de la, de la noche y bueno, pues es fácil que, que ponga de alguno, de alguno más traigo trae un montón, traigo un montón ¿Y, ¿y por qué? a ver vamos a centrar vamos a centrarnos si Anedonia Nedonia no un programa de música y de normal anedónico pones ps, un par de cantares todo lo más eh, todo lo más en, en cada en cada capítulo eh, ¿por qué coño traes hoy eh, la de Dios? no sé tengo, tendría que contarlos pero eh, a ver pero, sí voy a contar eh, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 aparte de, de lo que ya es la sintonía y, y el tema de, de cierre ¿por qué? además eh, tienen todos una, una característica común digamos que son musicalmente tendentes al, al punk eh, la gran mayoría tanto de actitud como de sonido y de alguno de ellos a lo mejor más de actitud que de que de sonido mm, una cosa que seguro que antes en los mismos tiempos de talibán hubiera refugado ¡mea be mierda! ¿eh? Yo, yo, era purista, yo era un purista yo tenía que ser punk y pon un estilo británico y si era fecho aquí bueno pues a lo mayor estilo vasco y permitía poco más poco más estilo vasco eh, o catalano de, no de fuera pero yo me entendía que tuviera eh, que sonar tipo tipo el rock radical vasco aquel eh, ¿por qué puse por qué me toda esta lista de, de cantares por qué coño los traigo los traigo esta noche Mm, hoy bueno digamos que a ver ya sabéis de sobra que tengo un trabajo que no me gusta mm, sabéis de sobra que en principio no me gusta ningún trabajo lo que pasa que supongo que bueno pues en, en el mío caso eh, aplicó eso de si nunca estás a diez y media y acabé en un sitio vamos que que aparte bueno más historias porque engañóme yo pensaba que era el sueño de mi vida trabajar ahí luego resultó que ¿eh? resultó que, que lo he idealizado al final eh, no <risa> cuando llegues a ello, no es tan guapo como como parecía y bueno pues yo un sitio en el que en el que sufro ¿sí? en el que me siento atapao, por bueno, historias seguro que vosotros cualquiera oye pues tenéis historias vacías con los con los vuestros siempre lo comento con los con los amigos con los que voy de, de monte ¿eh? digo yo cómo coño ye, que eh, cada uno de nosotros trabajamos en cosas totalmente diferentes y, y estamos en, en condiciones que no tienen absolutamente nada nada que ver pero pero un buen porcentaje ¿eh? de la, de la charra, mientras, mientras todos los horas que estamos callando por el monte, ye, que se de los de los nuestros no trabajos. Igual ya que estamos refalfiados, supongo que, yo que sé, un inmigrante tirado, eh, o ya en un, digamos eh, un nacional de cualquiera de esos países en los que lleve un verdadero luxo y trabajar, trabajar y, y tener todas to las maravillosas necesidades, tener acceso a todas las necesidades creadas que nosotros tener tenemos, pues seguramente diría madre de dios, pero qué miserables son estos. Bueno, pero nosotros estamos estamos aquí, estamos viendo esto. Eh, y Todo perfectamente injustificable eh, este círculo vicioso en el que en el que estamos metidos, círculo vicioso de trabajo-consumo, trabajo-consumo. Bueno, la historia y que Los dicho, sabéis que por H o por B, eh, por el río, por Batasuna, eh, el, yo en mi trabajo eh, no me no me presta demasiado. Que llega lo que pasa, que unas veces die mayor... y otras die ya, ya peor. Algunos de las tareas... son absolutamente no sé cómo decimos, son demenciales, son esquizofrénicas... no tienen sentido y yo no les entiendo. Y para mí de hecho bueno pues a mí supone un fomento un fomento de, de la inestabilidad emocional hoy fue un día de esos un día de esos pero sublimado al extremo o sea de, de, de sentir de sentirte como y es difícil de, de explicar eh, tal, tal concepto es y tal idea de, del calillón sin salida del pegate contra contra un muro ...del de no saber si hacer, si parar... Eh, ...a mí me gustaba mucho usar... ...yo uso muchas veces para esto... Eh, ...una anécdota científica, digamos... ...conocéis en general el experimento de los perros de Polov... ¿no? ...esos perros que... ...tocaban una campana cuando ellos tocaba la comida... ...y entonces pasaron de, con el tiempo... ...de salivar cuando llegaba la comida... a salivar cuando se diera en la campana, porque ya eh, el organismo con eso anticipaba que, que iba a llegar la, la comida. Bueno, pues yo mm, pienso muchas veces, eh, o utilizo muchas veces como anécdota explicativa, el fenómeno que sucedió cuando un algún tipo de malnacío, porque tiene que tener muy mala idea para hacer esto, pues condicionó a, a unos perros, Eh, que bueno, pues cuando aparecía, en este caso por imágenes, no por sonidos, cuando aparecía una imagen de un círculo, bueno, pues era el anticipo de, de la comida, y cuando hacía cuando aparecía una imagen de un de un óvalo muy, muy allargado, eh, pues era anticipo, no me acuerdo de qué, de una paliza, pongamos, y bueno, pues cuando ya los tenía bien condicionados para que. para que ya tuviesen miedo al, al, al ópalo y, y, y salivasen con el círculo, bueno, pues lo que fue pues, presentar ellos imágenes que estaban pues, a medio camino, ¿eh? a medio camino entre el círculo perfecto y el, y el ópalo muy agargado, pues unos unas cosas ovales pero que no llenen tan largas, y que, y que no llenen exactamente un círculo perfecto y tal, Y todos los probes perrinos lo que hacían era volverse tollos, empezar a, a dar vueltas sobre sí mismos, a no saber qué hacer, a lladrar, a, a agullar. Bueno, pues yo siéndome, sentíme hoy en, en una situación parecida a esas. ¿eh? Se, seguro que no ñe nada que, que la gran mayoría de los que te hay sintiendo ¿eh? no notaris de, de alguna vez. Por desgracia, por desgracia. ¿no? no debieran pasar estas cosas? Eh? Pero pasen, pasen. Y entonces yo tenía tal cabreo que lo que hice fue empezar a, a llenar el, el millapizzerín de, de música en el que traigo, en el que traigo todas estas cosas con un montón de con un montón de, de, de, de cantares de, de, de, de punkis y, y diciendo cosas chungas y, y la de mi madre. ¿eh? Sí, sí, joder, aseguró, pues lo... Ostea mira y sentí esto a ver si no hay chungo. curioso, ¿verdad? Y es curioso cómo, cómo la música, cómo los, los sonidos, cómo esos sonidos nos lleven a, a, a experimentar diferentes tonos emocionales. Son una cosa curiosa, ¿y? Eh, son esa música, son esos sonidos los que nos lleven a experimentar diferentes tonos emocionales. O cuando estamos experimentando un determinado tono emocional eh, buscamos sentir esos esos sonidos. Eh, Yo comenté más de una vez eh, en, en este en este mismo micrófono cómo las temporadas es que me daba por eh, sentir ska, a ver, les, aunque siento de todo ahora los do, los mis dos estilos favoritos, la verdad que siguen siendo el punk y el ska todo lo demás también hay muchas más cosas hay ¿eh? tal electro swing y los fados y, y, y yo qué sé la, la, la tonada asturiana y el rock and roll y, ya veis un, un poquillín de todo pero bueno y, el jazz que no se me olvide el jazz y que no te un pijo pero me presta a sentirlo bueno hay historias Juan de la Encina que ya era los renacentistas y era qué sé yo de, de qué siglo bueno un siglo muy para allá a mí me gusta me todo eso me todo pero oye les, mis los mismos los estilos favoritos siguen siendo el, el punk y, y el ska y la cuestión es entonces en, cuando siento mucho punk lógicamente estoy más rabiado con el mundo cuando siento mucho ska Eh, estoy más alegre me gusta más la vida digamos en general pero y eso oye al revés oye que cuando estoy ¿eh? cuando estoy rabiado tiendo a, ¿eh? a sentir punk necesito sentir punk y cuando estoy más alegre necesito sentir eh, ska y una cosa curiosa no lo normal sería por ejemplo hoy que que estaba tan cabreado ¿Eh? no debiera eh, sentir la necesidad de, de sentir punk ¿Mm? todo lo contrario, debiera decir venga, pues cago en la mar voy a ponerme aquí el electro swing y voy a bailar por el pasillo de casa porque, hostia claro, a veces se me pasa porque, hostia, claro, si pongo me a, sentir, a sentir punk hostia <ríe> entonces peor todavía ¿no? y como retroalimentar el, el, el mismo asunto una y otra vez no lo sé yo, una cosa curiosa vosotros, ¿qué os pasa? pues mira, dice yo esta noche no voy a proponer shogu, no si sé, voy a proponer xoguinos pensadlo, pensadlo hay música que sentís cuando cuando estáis bien hay música que sentís cuando estáis mal hay música que ponéis nada más cuando vos sentís melancólicos Seguro que sí, esa es la ¿eh? esa, esa idea que todos tenemos, claro, sí, sientes música en función de, de cómo te sientes. Y, y no podrá ser al revés también, eh, no podrá ser que por mal que te sientas, oye, pongas música alegre, movida y tal, y, y, y hostia, te espabiles, te alegres. vaya pienso que, que, pudiera, que pudiera ser así ¿no? también. Y, y no enye que lo pienso porque digo, vaya, voy a pensar esto, ¿eh? voy a pensar igual que piensen otros que ¿eh? que, que existen los santos ¿eh? y yo voy a pensar que eh, sintiendo determinada música a cambio de tono emocional bueno, pues resulta que llega una cosa que observé, observé de algunas veces ¿eh? oye, mira, recomiendo vos pues, de fecho sentir, ya fue lo poco ya, el probe, bueno, probe está haciendo tres cosas mucho más mucho más prestosas el, el raposo, ¿eh? y su hora del, del raposo, bueno, digo yo que la fue poco, igual sigue faciéndole, soy yo que, el que no se pescancia de ello, bueno, pues que hay un programa que, joder, que te sube el ánimo hostia, raposo si estás por ahí, que sepas que que subes el ánimo, joder, yo mira, mientras el los tiempos del confinamiento duro de, de primavera, eh, muy, el raposo siguió haciendo su programa, y yo mucho baile por el pasillo sintiendo al sintiendo al, al raposo, ¿eh? esos programas que hacía que el raposo. Pero pero bueno, ¿eh? no sé, subió el ánimo, sentir eso, subió el ánimo y sentir esto que estoy poniendo esta noche, báchalo pues pues no lo, no lo sé yo del, del todo, no sé yo lo que, lo que será verdad o será mentira nada más que hacer ¡Ah! empieza a corrompernos ¡Ah! crucemos y envejecemos ¡Ah! en absoluta su visión no hay amigos, no hay amigos no hay amigos ¡Están libres! Yo pienso que sentir a los escorbuto, Pues... Eh, esos lietres están cargados de... De puta verdad... Supongo que sí que pueden llevar a... A modificar ligeramente o intensamente... El, el tono emocional... Seguro que sí, seguro que sí... Mm, yo ahí... Mira, voy a proponer vosotros y joder... este el puto día proponiendo cosas Fácerles a alguien, sentirá esto de alguna persona Y dirá, venga voy a hacer estos parides Que <risa> recomienda el anedónico miserable No lo sé, no lo sé, a lo mejor sí ¿Eh? Pues como a lo mejor sí, voy a voy a proponer Voy a proponer alguna más eh, Yo hay años eh, Bueno, hay años eh, y de hecho oficio un, un programa de anedónico Hay muchos años dedicado a, dedicado a ello Eh, tenía un, una, una lista de, de, de cantarinos, lo que ahora llamarían un, un playlist, un playlist, tenía un playlist que, que yo tenía titulado música para un estado de coma. Porque decía, tenía avisado, de aquella yo tenía, tenía moza, y tenía lo avisado, de digo, bueno, si de alguna vez quedó en coma, por un accidente o lo que sea, bueno, pues ya sabes por bueno pues por películas y tal, y bueno, porque te lo cuento yo que sé de estas cosas, que determinados estímulos pueden ayudar a salir de, del estado de coma determinados estímulos que sean significativos para.. para esa persona en, en cuestión. Eh, fundamentalmente mucha importancia en este en este caso tienen los sonidos, la música, la música, los los sonidos, las voces de, de las personas significativas para pa esa otra persona y tal. Y bueno pues yo había hecho una pequeña colección de cantarinos que decía yo digo mira si de alguna vez quedo en coma ponme estos cantarinos, eh, ponme estos cantarinos porque Eh, oye, pues son cantarinos Que normalmente me faen ah, Me faen espabilar mucho y tal Eran todos cantarinos Tirando eh, tirando esto de, del punk eh. Eh, Si os digo la verdad Ahora mismo eh, No sé <coughs> qué fue de esa lista <coughs> No sé tampoco si los mismos cantarinos Serían los que ahora mismo Más me encendería Entonces ellos seguro que quieren que De encenderme Pero eh. eh, yo recom recomiendo pues no, es <risa> fácil lo que queráis digoos que si os peta va pues una cosa guapa y hacer una una playlist de esas ¿eh? una playlist de, de cantarinos para que alguien vos ponga en caso de que de que quedéis en coma yo esta que voy a poner ahora no estoy seguro de si estaba en esa en esa lista y tan fácil como de ir al archivo buscar a buscar canciones poner esto de coma y mirar a ver qué qué cantarín no sonaba además supongo que en la descripción te haría puesto el te haría puesto el, el pelis, el pelis la, la lista de cantares que que sonaba y solo me acuerdo que también sonaba una que decía y esta allí para si queréis que que dormido para siempre mm, para esa no la voy a poner os voy a poner una que no estoy ya os pues digo no estoy seguro de de si salía en aquella en aquella lista, pero debiera salir porque yo un cantar que me pone de muy mala hostia. Y curiosamente, pero bueno, vamos a ver, no tendrían que ser cantares todo lo contrario que me y ni me dieran alegría de vivir para que despertare. No, pues mira, cantares que me ponían de, de mala hostia. En fin, oye, cada uno llega un y cada dos una agua es un lujo Que consiguieron Libando a tus padres Veo Los policías Mirando Con arrogancia Y creo Que hay asesinos Que saben Cómo matarnos Dime por qué No sacar la cabeza De tanta mediocridad Dime quién vive En el piso de arriba Pudiera ser la razón Puede ser lo de menos quien causa tanto dolor Y la verdad va descalza pidiendo para comer que tiene tiempo para pensar con esta paranoia? Nadie decide qué puede hacer con su batido tiempo ¿Por qué? Dime qué más deberemos hacer para mantener este Vive! A quien conviene que vivas es la locura. Y sigue, sigue avanzando la noche, la tarde noche de, de Anedonia. ser en realidad ya son casi las nueve menos cinco, debiera de ir terminando, pero bueno, yo pienso que todavía, todavía voy a poner un par de cantarinos más. No voy a poner todos los que traía preparados, los 15 que traía, Nunca vería. no Tendría que hacer un día, pues, hacer otra vez la, la hora del pastilles. hacer ¿Eh? algún programa de la hora del pastille entonces sí que sí que podía ponerlos pero entonces iba a decir joder quince cena más ¿eh? necesito 20 ¿eh? dije pastille es que hay otra de las personalidades que ¿eh? que este cuerpo eh, dije pastille eh, necesita 20 cantarinos por programa en fin ¿eh? cada un llega un y cada dos una apirago como en antes decía Voy a contar una anécdota sobre el tema del talibanismo musical y cómo el tiempo puede puede puede hacer eh, cambiar y, y, y acelerar todo ese tema. Hasta estarmos a veces en eh, eh, Madre de Dios. Yo cuento siempre esta anécdota porque vi la vi un día por la tele, vi a la protagonista, contarlo Y la gente no me cree mucho, eh, no me cree mucho, pero bueno. Eh, un día en la tele vi una entrevista a, a Anne Gartiburu La rapaza esta que, bueno, el otro día... Hacía bien de años que no la que no la veía porque yo no veo la tele. Y, coño, te vi ella de coñones. O sea que me imagino cómo estaré yo. <ríe> bueno, en fin. Resulta que un día vi un... Que por cierto, vi una rapaza que, que la soma murió en Asturias. estrellas en un helicóptero cuando estaba buscando los picos de ropa germán. El niño desaparecido Que lo sepáis. ¿va? Y una anécdota, joder. Uy. Y bueno, luego aparte de eso... Pues, la anécdota esta que que vos que vos quería contar pues salía ella y preguntaba ni por bueno pues por, por los grupos de música por los músicos que más y prestaban y tal y entonces sorprendentemente esa rapaza que tú la ves joder más pija imposible yo la acordanza que tengo y cuando yo era más rapacín presentaba hasta programas del corazón <ríe> no de mi madre bueno, Y, pues, sí, una, una pija un, cualquiera tal y, y joder empezó a contar no pues yo cuando era cuando era chavalina y tal a mí lo que más me prestaba lleno los tiempos del, del rock red del calvasco y entonces íbamos toles amigas en pandilla todos los conciertos eh, lo que más nos prestaba eran, eran los rips los rips que tocaba en mogollón y entonces pues movémonos por un montón de ciudades y de pueblos y tal viendo conciertos de R.I.P. y más peña y tal luego con los años fui descubriendo más cosas y tal yo que sé pues pues que sea julio iglesias y tal eh, Mira, empieza que ya no soy nada talidad y Julio Iglesias. Yeah, no, no acabo yo de ¿eh? igual que Rafael, por ejemplo, si ¿sí? Rafael presta mucho, pero mira, Julio, Julio Iglesias, no, no ni acabo yo de de coller el el punto ¿eh? de fecho. No sé qué punto tendrá, porque en fin. Eh, a negar Tiburu yo mira de, de entre esos dos extremos de los Rip y Julio Iglesias hombre quedo quedo con los Rip sin duda eh, sin duda sin duda alguna vamos a ver que joder Rip que, que, que, que joder iglesias, ¿no? Digo yo. Ya entre Rip y Rafael, entre Rip y Rafael ya lo tendría más complicado. Ya no sabría exactamente qué que qué, qué, No, joder, que no llega coña. Hostia. Joder, Rafael te encantaría unos prestosísimos. ¡Que sí, joder! bueno, llegaba usted ahora bueno, bueno, bueno, increíble hoy toca esto, pero ya traeré de Rafael otro, otro día, para joder vos para que veáis que, que en Anedonia suena de todo una de las cosas por las que tanto echo de menos el, el chat, aparte de que por ahí conocí a, a joder a personas que me encantaron, como por ejemplo a la, a la, a la amiga María Tea, Tea, Tea, Tea eh, una de las cosas por las que, que lo he hecho de menos y que me prestaba por ejemplo muchas veces por poner a la gente que estaba ahí venga, ahora, pues escoye que voy a hacer ahora y tal eh quedamos un montón de encantarinos lo que pasa es que no voy a no voy a poner ahora más que más que uno más si tuviera el chat diría venga pues escolle y a ver qué, qué pongo puedo podéis escoger entre Tijuana en te, tijón in blue entre Tijuana en, te, en te, tijón in blue cicatriz intolerance eh, mcd te cagas ¿qué que qué os pongo Claro que yo lo que pasa es que como no tengo chat voy a tener que, que escoger yo. Eh, hombre, Tijuana en Blue, gustenme mucho, la verdad. Siempre digo que... Yo, siempre digo que yo hay una anécdota en mi vida, que es que cuando, cuando, tuve, cuando tuve internet y la posibilidad de descargar música, lo que más ilusión me hizo eh, eh, fue descargar la, la discografía completa de, de los Tijuana en Blue. bueno, pues mira, aunque nada más ella por ese motivo, después ya la cosa perdió, perdió gracia. Ya, ya era tan fácil descargar discografías completas de bandes que ya esa facilidad acabó con la, con la ilusión que pudiera hacer. Pero todavía sentí ilusión cuando descargué la discografía de los Tijuana en Blue. La cena que voy a, sí, voy a poner el cantar de los Tijuana en Blue. Oye, pues que ahora estoy diciendo de quién son los cantares Quien antes no lo decía Bueno, Que oye, que no los conocéis si queréis saber cuáles son Pues mira, y muy fácil Cuando te ha el programa ya, eh, ya grabado y exportado y tal Lo subo al archivo.org Vais al archivo.org Y allí, pues de normal Entre, entre les, les palabras clave Suelen venir les mandes de música que pongo Y yo igual ...voy a ser tan, tan... ...tan agradable tan generoso... ...como para ponerles en la, en la propia descripción del programa... ...ala... ...pared vos... ...y si no vos paredes ya sabéis que tampoco hay una cosa que me importe en especial... <risa> eh, eh, eh, ...espera, espera, que esta no llega, joder... ...no... ...esa no, esta... ...esta sí... Esto acabóse por ¿eh? esta noche eh, Una orina, aquellos tiempos en los que Anedonia duraba hora y media como mínimo Pasaron a la historia, de momento ya volverán a lo mejor Quiero aprovechar eh, este último cantar que también lleve de mala hostia ¿eh? Para saludar a un montón de gente que, sé que sí que siente esto no sé si el esposo habrá vuelto a sentirlo hay ese efecto de que una vez sientes anedonia o te encanta y ya no la sueltas o a lo mejor retires la, la palabra al, al otro al otro sistema operativo que ¿eh? que habita en este hardware me pasado pues, ti me he pasado Quiero saludar también a, a la mutante bicolor que lleva unos cuantos hermanes. Sintiendo, sintiendo esto y coño no la saludo nunca. Pues un saludo para la, pa la mutante bicolor. Un saludo para pa el de la puela que que no falla ¿eh? <ríe> y es y tremendo no falla ese ese, ese hombre. ¿eh? ¿Qué tendrá que tendrá Nedonia? Que tanto que tanto y presta. Un saludo para pa la Navasiku que ese mes en cuando también. También siente esto, o sé sea, yo que le presta la, la música que pone. Si eh, un saludo para segundo electos que me ha dicho que también la siente de ese mes en cuando también lo me he dicho. Hay tiempo, lo que pasa que hay mucho que no sé de él. Eh, me dicho me cabezón que él también lo, lo sentía más a través de 307.3, que eso tiene tiene mucho mérito. No sé si seguirá ahí. ¿eh? Y seguro que hay mucha más gente. Eh, ese rapaz que escribió al, al Facebook de la radio diciendo que había vuelto a sentir la pues hombre que, que sé yo quién igual Gualliel Macetu, Gualdiel ¿Eh? Macetu y igual sigue sintiéndolo, pues joder, pues un saludo muy grande también para él, y, y un saludo muy especial para pa la mi amiga María, que, que sabe Dios dónde estará, ¿eh? sabe Dios o sabe el diablo. Pero bueno, eh, un saludo enorme para todos y sobre todo tener cuidado y que no nos cojan y, y la semana que viene pues pues estáis aquí. Y cuando segundo selecto ya consiga que furrul la página cuecre y la tingue por lo visto el pistolero maniego ahí un colgar, no sé qué hostias, pues mira, de puta madre porque ya tenemos chat y entonces ya podré comprobar si si de verdad hay gente ahí o resulta que no hay nadie. ¿eh? Venga, anda, beso para todos. Ahí Se pone en marcha la misma manivela que mueve el engranaje. Se en estaciones de lunes, lunes a, a viernes, viernes, domingos y festivos. Hay tiempo que te queda para verles venir a intentar discernir entre tanta morralla. Ya ya les vale. De cuentos chinos y embuses oficiales. Y punto final. Y mucho cuidadito con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general. Porque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatarios vienen también de las arcas del Estado. ¡Rampa ya!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 Tu silencio darle duro que te dio primero. Un día la disidencia piensa y que no te cojan, que no, que no, que no te cojan, que no, que no, que no te cojan, que no, no te cojan, que no, que no te cojan, que no, que no, que no te cojan.